De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selú Miel, hijo de Surizaday. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De i s a a c a r Natanael, hijo de Suar. De s a b u l ó n Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José. De e p r a i m Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoni. De Dan, a y e s e r hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaph, hijo de Dehuel. De Neftalí,